Continuamos en la venganza, será terrible, estamos transmitiendo desde el paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado algo más de tres minutos de la una de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dame toda la guita que tengas. Hace tres días... O cuatro hicimos un informe sí, sobre cómo evitar robos ya tenemos prescribió. nuevos datos muy útiles ¿eh? no muy pero, útiles pero cosas. han caído donde se uso en estos días porque los ladrones se han enterado y han inventado nuevas formas de chorear no tenemos... de, de modo entonces que es necesario renovar eh, sí. además muchos muchos mucho chorros entre nuestra audiencia efectivamente y si todas las personas que vienen aquí eh, disimulan su condición sí. verdadera de chorros y eh, disfrazándose de público. Así es. En este momento, mira ¿Cuántos chorros hay acá? Sí, mirá esa señora que está ahí. Esa, es seguro. Sí, seguro. Nos va, nos va a afanar, pero seguro. Bueno, no, eh, tenemos nuevos consejos. A ¿eh? ver. A ver, por ejemplo, eh, hay ciertas actitudes que todas las mujeres podemos tomar... Mm. O sea, mm. cuando andamos por la calle Por la calle en sentido que caminamos, ¿no? Sí, pues, sí cuando, Que somos mujeres de la calle No, tampoco. señora, no. por favor Nadie sospechó eso Primero, camine con paso firme y la cabeza en alto Sí, sí Que es un granadero, señora Sí, con paso firme por una senda digna Pero esto es un consejo, más que policial, es un consejo ético Ahí viene eh, la señora de acá a la vuelta Y a todo el mundo a los ojos o oh, no, no, parece que no, dice, es, eh, no de la sensación de estar indefensa, claro. porque el ladrón, cuando ve, eh, le digo porque conozco muchos ladrones, sí. ¿Sí? Uh -huh. cuando ve una mujer que viene con paso firme y la cabeza erguida, dice, esta por lo menos lleva una ametralladora. ¿Sabés quién me contó esta técnica? El doctor vilardo una vez. ¿Es chorro? No. <risa> Me dijo que cuando él era de director técnico que nunca agachaba la cabeza, siempre salía con la cabeza erguida. Está partidos. muy bien eso. Muy bien. dice, si perdí el partido, agacho la cabeza, me sacan fotos y queda como que estoy... Claro, entonces uno levanta la cabeza, incluso eh, eh, Bilardo levanta mucho más la cabeza sí. cuando pierde que cuando gana, sí, sí. de modo que a veces sale de los partidos en donde resulta derrotado como un biguá. Sí. Estirando el cogote Y da vueltas, no encuentra el túnel Porque y no ve no, nada no puede, Dice, señalame, le dicen a los jugadores El túnel, porque estoy levantando mucho el marote Para no dar la sensación de que perdimos de que Para que nadie se dé cuenta De que perdimos 5 a 1 En este caso No no se trata de que el ladrón se dé cuenta De que usted ha perdido 5 a 1 Y dudo que un ladrón trate de asaltar Al doctor Bilardo cuando se, Aprovechando que su equipo ha perdido Eh, pero en cualquier caso eh, no hay que dar la sensación de indefensión. Señora, si se detiene a tomar a, no a mirar una vidriera, tome precauciones. Sí, porque están distraídas mirando los precios, la cartera, se agacha incluso para ver sí, sí. un objeto pequeño y ahí es donde viene el ladrón y le dice, "Quédate así o te quemo." <risa> y le roba todos todo el dinero. Pero lo importante es que vaya tranquila No tiene que perder la calma No, siempre tranquila ¿Por qué, perdón? y Porque el porque chorro el se el da ladrón cuenta? tampoco asalta bueno, tampoco A las está. personas calmas claro, Si seguimos está. así no va a asaltar a nadie el tipo. <risa> Escuchame, si los que vienen con la cabeza erguida No lo asaltamos eh, Oye, joe, nosotros éramos de una banda de ladrones ah, y... sí. Andamos más, joe los que vienen con la cabeza erguida no, podemos no lo podemos asaltar lo que vienen calmado tampoco no. lo que miran me diría tampoco ¿A quién quiere que asalte? A Bilardo tampoco <risa> Esto ya no es loquera, joven <risa> Usted sabe, ahora me acordé de algo eh, Una escena, en verdad una persona Pero estoy involucrado en la escena Cada vez que vengo aquí a la radio Que vengo tarde, en la noche tarde Me cruzo con una mujer mm. Que va con una cartera ¿Qué? agenda como que viene del trabajo pero con una vestimenta que yo creo que la protege está vestida de karateca pues debe ser karateca, ¿no? Que debe venir visto. de un entrenamiento Claro, perdido. viene del entrenamiento. Bueno, una Pero no, no sé, saca, para no que se saca que el no troben, te, eh, claro. te vestís de karateca. Claro. Pero no sé te pones si no es uno, uno eso, oso blanco así como de pintón. ¿Cómo es con un cinturón negro y bueno caminando medio con las patas abiertas? Descalzo, ¿va? ¿eh? Claro, claro, y no te no te asalta nadie. No. Además que te van a sacar si no tiene bolsillos. <risa> claro. <risa> pero sabe que le digo, la veo en una parada de colectivo que no cualquiera se para ahí al no, colectivo. No, no cualquiera. Pero ahí está, firme, vestida de karateca con la caletera y una prenda suya, ¿eh? Bien, continuamos con esto Consejo. Eh, si va a sacar dinero de un cajero automático, ah, qué quiere! Dame, ¿no? sí. Y bueno, pero... Eh, sí, elija horarios diurnos. Por ejemplo, las 3 de la tarde. Y lugares medianamente concurridos. Por ejemplo, el, el la plaza. El la plaza. Claro, el pues paso la plaza podría sí, ser. Pero y si ahí, no tengo yo la guita. O, usted la puede sacar de cualquier cajero, la guita. De cualquier de cualquiera, es una red. ¿Así? Buenas tardes. Buenas tardes. Tampoco diga, hable sola por la calle y en voz alta, diciendo no. cosas tales como... ¡Ay, casi me olvido de ir a sacar 2.800 pesos del cajero automático! No, uno ¿Tampoco tiene... ¿Tampoco muestre no, la plata? No. El que muestra la plata muestra el alma, decía mi abuela. Le digo una cosa. O alguna otra cosa parecida. Mmm uno frente al cajero tiene que tratar de que no se vea la plata que no se vea la pantalla, porque pueden ver las claves, claro, ¿y cómo y hace? tapar todo, sí, pero te, tiene que ser muy grande usted entonces para poder tapar al mismo tiempo la guita, o la saca así la, la, <risa> como eso que sacan los puchos prendidos <risa> la saca de bajo mano tiene que ir con una capelina, o ponerse, o ser muy ancho, muy grandote, claro. o ponerse muy cerca de la pantalla Pegándose Pegado, a, la, sí, a la pantalla. la panza contra la pantalla, ¿no? Y no o ir confunda. con la novia. Sí. sí. Especialmente si la novia es robusta y usted la sube... <risa> Arriba de... que Su color de, de demostrarle su estimación. Sí, pero ¿cómo? Hay gente <risa> haciendo cola. Eh. Claro, me dice, me agarró la lujuria, estaré enamorado, dice usted. Sí, <risa> Para que nadie se dé cuenta de que saca dos mil ochocientos pesos. Tampoco después de hacer todo esto es pamento, empiece a contar la guita. Señor, sí, por favor. ¿Cómo me gustaría hacer como usted? Le dice el otro. No. ¿Se puede apurar que estamos haciendo la cola? Vamos, con la... señor, dice, vamos. Un momento, un momento. baja la mina del cajero. Sí. Además tiene que prestar atención a los botones, porque vio que si se, se pone nervioso sí, en el cajero. Sí, cuando sube la mina, sí. Sí, aprieta se, todo. Aprieta todo por ahí. Pues le agarra que se lo qué y sale no porque se le Tilda. Tiene si tiene tiene la opción si prende el special, la opción últimos movimientos. ¿Ah sí? Tiene la opción eh, ante casa, último movimiento. Ante último movimiento. No, qué bueno, que usted a su novia le dice último movimiento <risa> y allí va a prestar el botón. Para que no se vaya haciendo ilusiones de que este estado gozoso se va a prolongar ad infinitum caja de ahorro vamos redondeando <risa> <risa> cuentas a pagar etcétera eh, bien usted sabe mucho de todo eso ¿eh? señora si usted se da cuenta de que la están siguiendo trate de entrar en un negocio y pida ayuda si si si buenas tardes buenas tardes me están siguiendo ¿Me bueno, de... salga señora porque me van a asaltar a mí me van a robar el local Vaya a la vereda, vamos Buenas tardes Mira. Uy uh. Yo venía detrás de la señora uh. El que me sigue, este es el que me sigue Eh, ¿qué decía el señor? Primero atiéndela a ella Yo en realidad no vengo a comprar, vengo a pedir ayuda porque me está siguiendo este señor que está detrás de mí ¿Usted está siguiendo a la señora? No, venía a comprar Bueno, ¿qué va a llevar? Una bombacha ¿Para la señora? y para la señora que está acá Ay, disculpe, yo no acepto regalos de desconocidos Y menos aún si me están siguiendo desde el cajero automático No hice más que salir del cajero automático donde estaba con mi novio Y ya me empezó a seguir este señor ¿Qué se propone? Bueno, señora, permítanle al caballero un halago Sí, permítame un halago ¿Una qué? Halago Una bombacha, señora ¿La marca de la bombacha? ¿Alago? Sí. Bombachas Alago. Ah, Lago. La, bomba eh, sí, la la casa Alberto Lago, fabricante de bombachas, que vino vino de España con una mano atrás. Es la mejor marca. Y otra adelante. Es sí. la mejor marca. Son bombachas sí artesanales Antonio Lago. Exactamente. Lindo ¿Le bombo. gustan las bombachas artesanales? Sí. Bueno, compre una a lago. Bombachas. Mamá, ¿qué hago? Comprate una bombacha a lago. Un momento. Hechas sí. íntegramente a mano. ¿Me permite elegir los modelos? Ay, ¿Cómo sí, no? Sí. ¿La señora va a participar de la elección? No, no, no yo esa voluntad, señora. Claro, si que ya si usted tiene esa voluntad de obsequiarme... Eh... Sabe que yo también le quiero obsequiar una prenda al la... momentoito, pero... no te sumes ahora que viste ¿Qué, que era ¿qué van fácil. Que voy a decir en casa cuando llegue. <risa> vengo laburando yo hace cinco cuadras. Me ponen un compromiso, mire que van a decir en casa que vengo con las manos llenas de bombachas al lago. <risa> que ha sido halagada? Ah, sí, es quizás la... la así me dicen en casa, la lagada. <risa> Es mi nombre, en realidad. Ah, hermoso nombre. Lala, me llamo. <risa> Lala Gada. Escúcheme, Lala. Seguramente ella se habrá incomodado, quizás sospecho de mí, porque yo quería hablarle. ¿Usted uh -huh. quería hablarme? ¿Por qué no me lo dijo en la calle? Que tenemos que estar aquí ante testigos desagradables como este vendedor de calzones. Señora. <risa> eh, pero dado que... Yo le puedo prometer un futuro de bombachas a lago... Qué lindo ruido, ¿qué es el suble de halago? Y no sé el señor qué es lo que tiene para dar. Eh, cuando vinieron al país, mi, mi abuela siempre me contaba que valían 20 centavos las bombachas halago. Sí. Y ahora mire lo que cuestan. ¿Quiere continuar? Sí, no, no. Y ahora mire lo que cuestan, cuestan un ojo de la cara. Sí. No, pero nosotros tenemos de, de varios precios y para todos los gustos. No bueno, sé si a la señora le gusta Yo no eh, eh, yo no me voy a dejar manosear por niña, por nadie, es. Nadie la vamos. Pero usted qué se propone? El señor me parece que es un ladrón. Discúlpeme que le diga. Y usted cómo se atreve a decir una cosa Porque así? Porque yo leí en un informe de la policía que cuando la siguen a uno por la calle, generalmente es un ladrón que viene a robarle lo, los 2800 pesos. Y ese argumento es muy débil, eh, es prácticamente... Soy un ladrón, sí. Bueno, pero soy un ladrón dice? enamorado. Por eso entré para pedirle ayuda. Y usted después, mucho, muy, mucha amistad, mucho... Cómprame una bombacha al lado. Eh, me disculpa un momentito, señor. Mirá que estoy afanando, no tengo Sí, sí, no, tiempo. no, dos minutos. No se crea que tengo todo el tiempo del mundo. ¿Dos minutos nomás me deja aquí con Lala? Sí, sí, no hay ningún problema. Los espero afuera con el revólver, ¿de acuerdo? Cómo no. Escúcheme, Lala. Sí. Simulemos que yo le estoy vendiendo una prenda. Usted me da los 2.800 pesos a mí. Sí. Y el señor en tal caso después me asalta a mí, que podría hacerle frente seguramente. Un momento, pero los, los 2.800 pesos son míos. Sí, claro, pero... Nosotros simulamos una transacción comercial. ¿Y, y me los devuelve usted los 2.800 pesos? La, la... ¿Qué? Claro que sí. Eh, Tiene bueno. mucho que conversar que tengo un no, no. laquina Está bien, está bien. Tome, tome los 2.900 pesos. Muy bien. ¿2.900? Ah, no. Esos 100 son otros. <risa> bueno, muy bien, señor. Sí, va a ser, señor. Esperé que esté atendiendo a la señora que acaba de comprar esta sí, prenda sí. a lago. Bueno, eh, buenas tardes sí, sí. Usted, ¿qué Adiós quiere? señora ¿Qué, con el, ¿Qué hace con esa pistola en la mano? Eso es lo que le venía a decir, es un asalto ah, bueno eh, eh, Quería darle la, la pauta formal yo, Esto es un eh, asalto Mire, antes que nada usted arreglese con el señor ¿Por qué? Porque yo no tengo plata ¿Cómo? No tengo ni un peso Me lo tiene que demostrar eh, Mire, De revísenme los bolsillos Mire, me doy vuelta, nada, palpeme ah, eh, Acépteme la bombacha, sí. por favor Bien este Así que si quiere asaltar el señor, tiene toda la guita Ningún problema, me gustaría hablar un segundo con el bueno, señor no, no, no. Quédese por aquí, señora sé, eh? no me se quedo vaya, quedo porque acá. usted la protagonista Me voy a quedar de... porque usted me tiene que devolver los 2.800 pesos que le di <risa> Usted es la víctima del asalto no se puede ir, ¿de acuerdo? Eh, bien, bien, permiso eh, Bueno, flaco, ¿qué pasó? escúchame Roque, no me dejes así Vamos hace cinco, me tenés todo el verano laburando sí, me tengo viste. que ir a caminar a tres cuadras de acá y traer dice? la mina para acá y sí, andar cajero automático te dije, buscala de los dos mil ochocientos montamos mil cada uno, ahora qué hacemos como la sacamos del local ya está, ya te la llevas momentito, asalto. momentito que nos falta resolver ay apúrense que no puedo estar 20 minutos para un asalto escúchame, llévate la voz y como la saco, tengo un patrullero en la puerta ¿no lo viste? no míralo uy sí es nuevo con el patrocinero me vienen eh, les resulto sospechosos desde hace un rato. Ahí ya está. Momentito Ay, que la, la, la, Porque me tiene que usted me tiene que devolver los 2700 pesos. Sabe que va a ser imposible, ¿no? ¿Por qué? Me acaban de robar. ¿Quién pudo haber sido? Este chorro. Bueno, Malviviente pero, pero usted dijo que me, la, me, me lo iba a devolver la plata ¿Qué, qué, qué? Y señora, no no la tengo más la plata ¿Y Ya ganó, está señora, eh, por favor Me eh, parece que era un plan totalmente inviable Cosa juzgada, el dinero es mío y acá estamos los tres Es verdad, es de él el dinero, baja Y esto señora. está prácticamente resuelto ¿eh? si ¿Cómo no fue resuelto? La... Ahora voy a llamar al patrullero que está en la, eh, ahí en la puerta eh, Que me parece que usted lo resultó sospechoso Momentito, ese es el problema que eso tenemos que hablar los tres A ver Señora, ¿qué desea? Mire que un solo grito, ingreso irrestrito. No, digo, un solo grito y viene el patrullero. Acá el tema es el siguiente, nosotros tenemos un botín, 2.800 pesos, 700 son para vos. y 2.800 no una... dividido 3 no son 700. <risa> son una cantidad, <risa> me atrevo a decir que superior. Para usted son 700, es decir. No fui a la escuela, ¿de acuerdo? Dame los 933 pesos que me tocan <risa> Listo, arreglamos 900 Y te vas con la calladita la boca Salís caminando con la cabeza erguida bueno, Dame dame los 933 pesos Listo, 900 33. No tengo 33 pesos 900, 900 <risa> Dame 35, macho No, tomá, llévate esta bombacha, Lala Llevo la bombacha, vale 50 900 y la bombacha bueno, qué grande, hice un negocio bárbaro Me robaron 2.800 y... Eh, perdí plata Perdí plata ¿Y qué quiere? ¿Que estamos metiendo en delito? Soy cómplice de un delito y encima pierdo plata. ¿Y qué quiere? Que los ladrones te demos la plata vos. No, pero ahora yo también soy los ladrones. Claro. Desde ahora nosotros tres somos una banda de ladrones. Ahora estás en el delito, Lala. Sos de lampa. ¿Te das cuenta de dónde llegaste? Sí. Ahí miran los del patrullero. No me denuncies, por favor. Están mirándoles de patrullero para acá adentro. ¿Qué dirán en mi casa cuando me vean llegar con bombachas en la mano y un patrullero siguiéndome para meterme 20 años presa por, por ladrona? Sí, me tenté. Cuando el Señor me dijo, dame 2.800 pesos y te devolveré 933, sentí que me ganaba la codicia. Pero ahora estoy arrepentida. ¿Qué puedo hacer para que no me denuncien? Bueno, en tal caso... Devolvernos los 933 pesos. Y la y te, bombacha. Y te sacamos del negocio, quedás libre. quedas libre, libre como los pájaros. Bien. Soy libre otra vez. Sos libre. Vamos, vuela, vuela, golondrina. Bueno, les daré... 416 pesos. <risa> <risa> no, 416... 400... 66 pesos con 66 centavos periódicos a cada uno correcto ya mismo dale no sí. tenemos tiempo tiene moneda lala sí. qué gran negocio hice hoy listo quedaste libre estado... sabe lo que es estar libre de por vida sí sí sí permiso me voy a ir ojalá que los del patrullero no sospechen de mí no no van a sospechar vos salís y caminas para la esquina de acuerdo Ahí se fue. ¿Qué? Soy yo que volví. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? A los del patrullero que no soy ladrona. ¡Pero no estés nerviosa! Me quieren llevar presa, me acusan de todos los robos. Tiene cara de sospechosa. Fue la única persona vista en el cajero automático de la esquina. Sí, eso me dijo el patrullero desde adentro del auto. Así que irás presa, Lala. Iremos a visitar al penal de Ceiza. Pero ustedes me cobraron 966 pesos con 66 centavos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no lo vi. Simplemente la seguí porque me gustó. La la. Entraste perdida por el amor de Roque. ¿Y te vas a ir así? Adiós. Me marcho. Pero cuando salga dentro de 25 años, cuando cumpla mi condena, me vengaré de ustedes. Cuidado. Acuérdense de mí. Me vengaré de ustedes. Cuidado. 25 años pasan muy pronto. Primero pasan 24 y después 25. Ay, qué lindo el negocio, eh. ¿Cuánta bombacha venimos hoy? Un vermullito. ¿Te sirvo? Ah, queda Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes señora ¿Qué busca ¿Qué la señora? ¿Bombachudo está buscando? Sí, tiene bombachones tipo para una señora que tiene X años más 25 <risa> Qué rara la ¿Tenemos forma Tenemos de... de todo, señora Qué eh, bueno, muy bien Tenemos las bombachas a lago ¿A lago? Sí Todavía se siguen fabricando bombachas a lago Y la mejor calidad desde siempre Parece mentira Mmm ¿Y usted hace mucho que tiene esta tienda? Y hace 26 años. Ajá. ¿Y usted es el socio del señor? No, yo soy comisario. Hace 24 años. Un momento. Sí, un momento. También Voy a digo... conversar conmigo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre que antes era ladrón, se regeneró y ahora es comisario. Yo que pensaba vengarme, ¿cómo me vengo? Mmm, ya sé, me vengo igual. Eh, lo felicito, comisario. Fabio. Un momento, voy a seguir hablando conmigo misma. Mm parece que los voy a matar a los dos ya está quiero decirle una bueno, cosa eh, eh. usted por tener la edad que tiene es una mujer muy atractiva un momento que voy a hablar conmigo misma sí. <risa> mm -hmm. <risa> ya ver. está permítame ¿eh? yo mucho conmigo misma, ¿sabe comisario? sí Se tutea Porque estuve por una circunstancia X de mi vida uh -huh. eh, Muy sola Ay, ah, ¿qué pasó? Qué pena, una mujer sola no, Digamos que muy sola Y te tenía largas horas de soledad y de inacción Entonces me acostumbré a hablar conmigo misma divorciada quizás? Eh, no, no tampoco uh -huh. Pero hablaba conmigo misma Y ahora me acostumbré y diálogo como si yo fuera dos personas Ah, bueno, pero eh... mientras no le haga mal, está bien, es una compañía... No, no, me hace mal, pero justamente le estaba contando a mí misma. Sí. Eh, le digo, che, mí misma, eh, ¿te acordás hace 25 años que fuiste víctima de dos eh, malandrines y estafadores? Hace sí. 25 años. Hace ¿sí? 25 años, sí, me dice. Ah, sí. me, me, me digo yo, ¿no? Sí, sí y eh, me digo eh, tengo ganas de vengarme me contesto y eh, dale No me, es bueno el rencor igual bueno me dije pero después me contesté más y y, y lo voy a ir a buscar y aquí estamos lala sí lala y lala se acuerda de nosotras nunca puede olvidarlas tenemos un revólver en cada mano son las dos manos suyas estaré la porque por usted que ahora es comisario sí, fue el ladrón de aquella noche. Eh, baje, Carlos Argüeses. ¿Le puedo decir ¿Y algo? Usted eh, también. Soy el señor Alago. Sí. ¿Le, ¿le puedo decir algo, señora, por sí. favor? La veo dígamelo muy dígamelo rápido porque tengo que matar. Muy nerviosa la veo. Baje Estoy el Estoy muy nerviosa porque voy a cometer un crimen. Baje el arma, por favor. Baje el arma, por favor, favor. Si yo no cometo un crimen si bajo el arma. Pero después la levanta y mata tranquila. Bueno, Ahora habremos. Diga, diga, elija bien porque pueden ser sus últimas palabras. Y le voy tiempo, a decir eh. algo, le voy a tocar... Cuidado conmigo, eh. Ah, sí, sí. Le voy a tocar una fibra íntima. Por favor. Porque hay que hablar de persona a persona. <risa> y en un punto, en el caso suyo y el mío, de corazón a corazón. Momento que voy a hablar conmigo misma, eh. Ay. <risa> Acá hay que comunicarse de persona a persona... Porque puede cometer un grave error. Lala, hay algo muy importante que debes saber. ¿Qué? Le ofrezco 466 pesos. <risa> si baja el arma. Eh... Acepto. Bueno. Pero al señor sí lo mato. No, no. no. Pero me da 466 pesos. Lala Un momento, espere que estoy contando ¿Sí? Voy a hablar conmigo misma sí. Qué buen negocio hice Ya está Sí Yo le ofrezco 466 pesos Y todo mi amor Mire que Por ahí se palaga ¿Usted qué me aconseja, comisario? ¿Lo mato? Sí, matelo Roque, te desconozco. Señora. Su propio amigo me ha aconsejado que lo matara, porque la codicia rompe el saco. Me quedo con 466 no. pesos y lo mato usted y ya mi sede de venganza se aplaca. Le puedo dar otros 466 pesos más. Son míos. ¿A cambio de qué? Se los regalo. Baje el arma. ¿La otra? ...sí, las dos armas, vájala... Sí. ...ahí tiene un montón de dinero... ...¿qué te parece? ...un ...¿y ahora? ...vaya tranquila... ...pero... ...¿no me va a matar? ...nada... ...¿y usted tampoco? ...no... ...no, Lala... ...pero marche presa igual... ...porque ese es dinero robado... ...y está en su poder otra vez... ...otros 25 años Hace en el penal de 25 años que estoy buscando al ladrón de ese dinero... Los billetes están marcados, pero por favor, démelos. Así que eras vos, no sigo, Lala. Señor comisario, nosotras somos dos inocentes viejecitas. No crees, prescribió la causa, por favor, Marche Presa. Marche no le... Presa, 25 años, 50, 25 para cada una, para vos y para vos misma. Bueno, pero acuérdense de una cosa. Cuidado conmigo. 50 años pasan rápidamente. Primero pasan 49 Y después 50. Pero más rápido. Pausa. Las noticias.